Bueno, la, la reunión de Sudáfrica se enmarca en las reuniones que se llevan este, a cabo anualmente en, en el marco de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas. Es una, una convención que ya tiene, va a cumplir 20 años este, y que todos los años este, busca、eh, llegar a, a acuerdos para combatir el cambio climático y, en particular, desde hace. Cuatro, cinco años este, se busca un, un acuerdo global sobre el tema que, que resulte vinculante, legalmente vinculante para todos los países, ¿no es cierto? Y este, esta reunión de, en, en Durban, en Sudáfrica, fue un, un paso más hacia, hacia ese acuerdo. El, el eje central de, de este acuerdo que se busca, que no se consiguió en, en, en esta reunión de Durban, pero básicamente es, tiene dos ejes. Una es Eh, distribuir las responsabilidades y los esfuerzos para, para combatir el, el, las, el, o reducir las emisiones de gases que, que causan el cambio climático. Eso, por un lado, ese es uno de los ejes centrales, cómo se distribuye ese esfuerzo entre todos los países. Y el otro eje tiene que ver con un compromiso que, que existe, pero que no se termina de, de, de cumplir: que es un compromiso de apoyo financiero y de tecnología. Desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Ese es el otro eje de, de la negociación que este, no, no, nunca, digamos, o, o que todavía no se llega a, a, a acordar y a, y a cumplir, ¿no es cierto? Así que ahí tenemos los dos ejes de la negociación. Y en todo caso, usted habla de que se da un paso más. En ese sentido, ¿cuán lejos o cuán cerca de lograr、eh, alguna vez un acuerdo sobre estos dos puntos básicos? Bueno, el. el... La verdad es que por momentos parecía que en, en, en años pasados este, parecía que se, se podía llegar, que se estaba cerca, a veces que, las cosas parecen que, que divergen. Lo que pasó en Durban es algo novedoso en el sentido de que se rompió con algo que, que, sostiene, que se sostiene en esta convención, que es la diferenciación entre países desarrollados y países en desarrollo. A partir de esta reunión en, en Durban, Eso, esa línea que separa a los países desarrollados de los países en desarrollo quedó de alguna manera difusa, y, y de ahora en más, digamos, muchos países pretenden que,、eh, negociar de igual a igual entre, digamos, este, los países más desarrollados y los países, por ejemplo, los países emergentes como China, India, Sudáfrica. Entonces, eso, en ese sentido. Es novedoso porque ahora la negociación este, pareciera que, que fuera de igual a igual entre todos esos países cuando históricamente、eh, no, lo, no lo había sido. Así que este, todavía lamentablemente no se está cerca de ese acuerdo, este, de e s acuerdo global, pero sí este,、eh, hay que decir que mientras este, tanto se logran algunos acuerdos parciales. Y eso quiero rescatarlo porque hubo en tres o cuatro temas ahora en, en esta reunión de Sudáfrica. Que se lograron algunos acuerdos parciales, por ejemplo, en materia de, de tecnologías, de transferencia y desarrollo de tecnología, s、eh, en, en otros temas vinculados a deforestación,、eh, en otros temas vinculados a la adaptación al cambio climático. Ahí en esos puntos, por lo menos, algunos acuerdos parciales se lograron que, bueno, que permiten, este, por lo menos, vislumbrar algunas,、eh, algunas acciones positivas, digamos, ¿no? Y respecto de los ejes centrales en los cuales no se logra acuerdo, ¿cuáles son las trabas mayores? Son, son intereses económicos muy, muy grandes. Porque el, lo que tiene la problemática del cambio climático es que、eh, todos los países deben actuar y todos, todos los países deberían actuar al mismo tiempo. Y entonces ahí surgen problemas este, de intereses económicos, de competitividad comercial y, y ese, ese, ese tipo de cuestiones. Entonces hay una lucha. Entre países desarrollados o entre regiones, por ejemplo, Europa,、eh, que, que demanda a Estados Unidos o que, o que le reclama a Estados Unidos que, que, que tomen mayor iniciativas y que, y, que, y que avancen algunas acciones, mientras que Estados Unidos pretende que China e India también se sumen al esfuerzo por, por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, hay toda una serie de intereses cruzados muy fuertes. Que hacen que nunca se llegue a, de, a destrabar. Y Entonces este, se tienen a los países este, emergentes que dicen: ¿Pero nosotros por qué vamos a empezar a, a hacer este esfuerzo si, si nosotros,、eh, nuestro desarrollo está recién empezando, mientras que Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá este, ya llevan un siglo y medio de desarrollo? Entonces, este, bueno, surgen ese tipo de discusiones, de intereses que son. Fundamentalmente económicos y también, este, por supuesto, posiciones políticas muy fuertes. ¿no? Así que eso creo que es, en definitiva, una, la, la síntesis o el resumen de, de, de las dificultades en, en lograr el acuerdo. ¿no? ¿Y Argentina dónde está posicionada en todo esto? Bueno, Argentina, este, por supuesto, está, este, ne negocia,、eh, su posición está del lado de los países en desarrollo, por supuesto, es parte de, de un grupo de negociación muy importante que es el grupo de los 77 más China. Forma parte de ese grupo, y este, por supuesto que lo, lo que reclama la posición argentina es este, tener en cuenta、eh, las responsabilidades históricas que hay en, en todo esto y cuestiones de, de equidad. Eso, Creo que son los principios básicos de Argentina, compartidos con un montón de otros países, ¿no es cierto? Pero, pero creo que, este, digamos, si, si podría sintetizar la posición de Argentina es esto, ¿no? Respon、eh, respetar responsabilidades históricas, que obviamente los países más desarrollados tienen responsabilidades históricas frente a los países emergentes, y cuestiones de equidad, porque se pretende que, este, este, por ejemplo, ahora que Estados Unidos n e g o c i a igual a igual con China, cuando. Este, Si uno mira algunos indicadores, muestran que la influencia de, de, de Estados Unidos, y si se toman este, números, por ejemplo, per cápita, es este, muchísimo más grande que la de China, que la de India y que la de cualquier otro país en, en desarrollo, inclusive la, la Argentina. Entonces, ahí también hay una cuestión de equidad. Y Argentina, este, como le digo, este, sostiene estos principios de equidad, de responsabilidades históricas. Y tiene una posición muy activa en las negociaciones, siempre buscando, tratando de buscar acuerdos, manteniendo esos principios, por supuesto, pero siempre muy, muy activa y muy constructiva, diría. n o e n y respecto de la transferencia tecnológica, ¿en qué consiste? Sí, en lo que se logró avanzar, este, creo que es algo muy interesante, porque、eh, se logró acordar la creación de、eh, redes de instituciones tecnológicas, científicas, académicas. Este, a, nivel, eh, a nivel global, o sea, de, de instituciones que ya estén existentes en, en, en distintos países del mundo y que, y que vayan conformando una red este, coordinada desde Naciones Unidas. Donde en esa red se permita desarrollar actividades conjuntas con, con universidades o centros tecnológicos o científicos de distintos países, donde eso, por supuesto, acelera el, el, el intercambio de conocimientos, la, la capacitación y, y, por supuesto, el desarrollo conjunto de tecnologías. Y, y entonces lo que se acordó fue avanzar en la creación de esta. Esta red, donde esperemos en el, en el mediano plazo, en el, en el corto plazo, ya este, verla,、eh, verla funcionar, ¿no es cierto? Que las este, instituciones de los distintos países empiecen a, a sumar esa red y empiecen a, a trabajar en conjunto. Este, Tanto de países desarrollados como de países en desarrollo, algo que a mi juicio podría ser muy importante y esperemos que así lo sea. ¿no? Y ya están、eh, pronosticadas algunas reuniones,、uh, algunas vinculadas a esto último que hablaba de, de, de la creación de esta red. Va, ya va a haber reuniones, en febrero de hecho ya hay una, pero después con respecto al acuerdo, aquel global que estuvimos hablando,、eh, también este, va a haber una serie de reuniones este, durante el año que viene para desembocar de, nue de nuevo en una reunión grande que la, la, que se hace todos los años a final de año. Así que, pero previamente va a haber este, dos o tres reuniones durante el año para ir este, viendo si se pueden este, aceitar o, o, o llegar a acordar algunos puntos para que cuando llegue la reunión de, de, de fin de año que viene、eh, se pueda estar más cerca de, de lograr el, el, el, el ansiado acuerdo. ¿no?